que les toca vivir a la salida de esta, de esta etapa, de este periodo. Buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Laura, eh, tenemos eso sí, eh, ganas de que nos cuentes qué es lo que está pasando con eh, tus compañeros, compañeras y eh, con tu caso también propiamente. Vos estuviste trabajando en una colonia de vacaciones eh, en esta temporada de verano. ¿Cuándo empezaron a laburar y qué es lo que está ocurriendo, Laura? Bueno, este, este año trabajamos en colonia, como ya hace siete años que trabajo, Un grupo de mujeres que estamos en conjunto y empezamos en enero, el 5 de enero y terminamos el 7 de febrero y aún estamos en la espera de nuestro sueldo. Eh, trabajamos con niños, eh, es toda una responsabilidad que tenemos y este año fue difícil en cuestión de que por la pandemia y eso había que estar con más cuidados. Pero, bueno, es un trabajo en el cual los niños disfrutan. No, no voy a echar a perder eso. Sí queremos reclamar nuestro sueldo eh, sí, y poder quejarnos de alguna forma u otra porque nos están bicicleteando, nos están diciendo que hoy, que mañana, que pasado y así nos tienen. Pensábamos que el viernes cuando cobraron todo lo que es municipio íbamos a cobrar pero no pasó nada. El lunes nos dijeron que estaba el depositado el dinero, fuimos muchas, inclusive, eh, y no, no estaba el dinero, nos dijeron que no sabían para cuándo estaba, que una cosa, que otra. Después empezamos a llamar todas a Deporte, que es donde nos contratan, y allí nos dijeron que para hoy iba a estar el dinero, pero que tampoco está, Entonces queremos saber qué pasa qué es con eso. Eh, Carol, eh, perdón, eh, Laura, ¿estás, eh, eh, estás, por supuesto, ya dijiste desde hace siete años que venís desarrollando estas tareas, eh, había ocurrido en, en algún otro momento eh, que hubiera una demora, estás hablando igual de dos meses que están sin cobrar, ¿no es cierto? Sí, es, una, es todos los años lo mismo. Eh, sí. Recién creo que el año pasado por primera vez nos pagaron como debe ser Que termina Colonia y nos pagan Después siempre que una cosa u otra siempre se retrasa Pero esta vuelta se pasaron un poco más Un, un poco más de lo, que... de lo acostumbrado, digamos Sí, y la verdad que la mayoría somos madres las que estamos ahí Que necesitamos y hacemos ese trabajo porque necesitamos Lo poco que nos dan lo necesitamos para darle de comer a nuestros hijos, o mucho lo guardamos para esta ocasión, justo que es para comprar las cosas escolares. Claro, porque con marzo empiezan las clases normalmente, hacen falta un montón de cosas útiles, eh, ropita, un guardapolvo, Laura, la verdad es que entendemos que es una situación totalmente desagradable porque vos venís de un trabajo en el que también un poco lo disfrutás, digamos, desarrollando este cuidado y esta atención con niñas, niños, Este, y adolescentes de, la, de nuestra provincia. ¿Cuántos eh, son tus compañeros y compañeras, Laura? ¿Cuántas personas están en esta situación sin cobrar? Somos unos cuantos, somos aproximadamente 20 personas, así contándote, pero Colonia es doble turno, turno mañana y turno tarde. Yo estoy por lo general en la tarde. Muy bien, no, tené, no tienen eh, conexión con otras compañeras y compañeros de otros turnos para saber si les está pasando lo mismo y están tratando de visibilizar este reclamo. ¿Vos qué pensás? ¿Hay, una, hay, hay una, alguna justificación eh, por estas demoras, Laura? Eh, a nosotros, los que nos dijeron, eh, tanto a mí como a mis compañeras, es que no saben qué pasó, no, no que mañana le depositamos, mañana, mañana, y así nos tienen. Eh, hoy fuimos la mayoría, la que podía ir hasta la municipalidad a ver si estaba el dinero, fue y no estaba. Eh, la que le depositaban en cuentas bancarias tampoco está. Eh, sí, sí, que seguimos en la misma. Muy bien. Laura, ¿de cuánto estamos hablando por mes que cobra una trabajadora, un trabajador de colonia de vacaciones? Estamos hablando de 4.000, 4.000 y algo. O sea que el total rondaría los 9.000 pesos. Vamos a poner por promedio, Laura... Eh, que son eh, sumamente importantes en esta época del año y en cualquier época, diríamos, pero como vos marcaste y acentuabas, eh, es fundamental para encarar el año escolar. Laura, la verdad es que entendemos que la situación es angustiante, te estamos agradecidos por este ratito que nos podés contar lo que están atravesando y te invito a que si querés agregar más, a, algo más a esta conversacioncita, tenés el micrófono a disposición para poner en evidencia lo que te parezca o recalcar algo, remarcar algo que te parezca importante, Laura. No, solamente es esto, saber con quién debemos dirigirnos, qué hacer eh, para poder cobrar, ya que no es mucho el dinero, pero que es necesario, es eh, si decir, recalcar que nosotras Tenemos una responsabilidad ante los chicos y la cumplimos. Nosotros para ingresar a trabajar a Colonia debemos eh, hacer un trámite en el cual ese trámite nos cuesta mil pesos casi por, por año y nos exigen sí o sí eso. Entonces nosotros también exigimos sí o sí nuestro sueldo ahora. Si nosotros ya cumplimos, que ellos nos cumplan. Claro, claro, y, que, y, y además tendría que ser también en tiempo, no solamente pagar el monto que corresponde, sino este, pagarlo como corresponde también mensualmente o de la manera que se haya acordado. Es totalmente comprensible este reclamo, Laura, y esperamos que, por supuesto, las autoridades, quien corresponda, se haga eco de tu reclamo, del reclamo de tus compañeras y compañeros. ¿Piensan eh, ponerlo de alguna manera en forma de protesta eh, o cómo cómo sigue este reclamo que bueno eh, que... por ahora fue esto eh, empezar a, a a través de las redes sociales estamos reclamando eh, a través de radios y eso y y ver qué nos dicen muy bien a ver si se puede mover un poquito el engranaje de la burocracia en el estado provincial para que este porque dependen de deportes no Laura sí Sí, sí, a nosotros nos contrata Deporte. Muy bien, muy bien. Ojalá que se mueva entonces ese engranaje para que caiga la moneda en el bolsillo de las trabajadoras y trabajadores. Laura, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por este tiempito. Bueno, desde de, de ya vamos a estar en contacto contigo para cuando haya alguna novedad, Laura, si te parece, ¿eh? Listo, sí, sí, lo tendré en, al tanto. Muy bien, muchísimas gracias y que tengas buena tarde. Laura Hola. es una trabajadora de colonia de vacaciones.